Esta es la semana del pecado y tenemos que redimirnos, es Semana Santa. Tenemos la sensación de que lo que piensan unos que es pecado no lo piensan los otros. También tengo la sensación de que quienes piden perdón por sus pecados son los que más lo cometen y no sienten culpa por ellos. Parece que se ha convertido en pecado ciertas conductas amorales que están regidas por una rectitud que no es tal. Quien lanzó la bomba atómica tenía muy claro que es... Y no es pecado, él iba a misa, rezaba, se daba golpes en el pecho y se confesaba Y ante quien lo hacía, consideraba más de pecado tener una pulsión y un deseo hacia otra persona Que el hecho de haber matado a cientos de miles de personas Pero Claro, como lo hacía en nombre de Dios Esto es en Las Rosas Vientos, tenéis como siempre una etiqueta en Twitter Almadilla Rosa Vientos Estaremos con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la madrugada, todos los sábados, aquí en la sintonía de Onda Cero, fin de semana, el fin de la Semana Santa. Vamos a tener muchos contenidos, muchos invitados, muchas entrevistas y muchos temas. Ya mismo os contamos cuáles son. Y no nos vamos de procesión Esto es La Rosa de los Vientos Aquí nos vamos a satisfacer vuestro tiempo Antes Saludos gente Bruno Cariños En nombre de todo el equipo que hace posible este programa Con Silvia en la locodirección Javier Sevillano en redacción y producción Y Dani Madrid está al frente de la oferta técnica Esta noche en La Rosa de los Vientos Y también vamos a conocer esta noche algo más sobre la mente humana. Se acaba de descubrir la existencia de mecanismos para reproducir y regenerar neuronas. El cerebro puede segregarlas. Vamos a hablar con un neurocientífico para saber algo más sobre ello y sobre cómo la mente humana hace y genera gasolina aun cuanto ya no se espera. También vamos a saber algo más eh, sobre la guerra que se ha declarado las terapias alternativas. Algunas son un fraude, pero sobre otras hay alguna duda. Y el gobierno va contra todos con José Gregorio González. vamos a conocer algo más sobre la reconstrucción de nuestra historia a partir de los fósiles. ¿Cómo se descubre con restos en, del pasado? Restos hechos piedras. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que pasó hace 100.000 años? ¿Qué es lo que pasó hace un millón de años? Hoy vamos a hablar de fósiles, de ciencia y de descubrimiento y de historia. Y también vamos a conocer algo más sobre la Segunda República Española y lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Historia, con Alberto De Frutos. Vamos a saber qué hay de verdad en todo ello, las cosas que se hicieron, las huellas de su existencia que podemos encontrar a día de hoy. Lo vamos a hacer en nuestros encuentros cercanos con él. Y hemos dicho, con Alberto De Frutos, redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. muchas otras cosas, entre ellas pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche <risa> ¿Pista Silvia sola que nos dicen? Pues no sé si estas pistas son piadosas o no, pero sí os digo que estamos en Israel y ahora descubriréis por qué En estas fechas, además, pues muchísima gente se va a, a Israel, se va a Jerusalén, Semana Santa, a búsqueda... Eso como uno de los destinos favoritos ¿eh? en estos días. Y bueno, pues resulta que nuestras protagonistas de esta noche son cantantes famosas. Pero cantantes relacionadas con el denostado festival de Eurovisión. ¿Y qué tiene que ver Eurovisión con Israel? Y en realidad con capitales de Israel Pues porque resulta que este año El Festival de Eurovisión se celebra en Tel Aviv Y se hará el 18 de mayo Así que, vamos con la primera pista ¿De quién estoy hablando? Si antes de cantar en solitario formó parte de dos grupos musicales Ahora veréis que tres nombres os voy a decir que están relacionados con Eurovisión Celine Dion, Madonna y Olivia Newton-John En rosa.vientos.es o con almohadilla rosa-vientos nos tenéis que decir cuál de estas tres divas tiene relación con Eurovisión y es la que se esconde en nuestro concurso. Así que venga, ir recopilando las pistas y sabréis quién es ella. La una y voz que tarde. Comenzamos.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 Eh, pasarán muchos años hasta que tengamos los dedos de los dedos veladitos para poder teclear crear WhatsApp pues sí mejor, mejor que nos mezclemos entre nosotros el, eligiendo no cada uno claro, voluntariamente es muy, es mucho mejor, ah, bueno, a que, que nos manipulen ejes. no no al final eso o es sea, así un de mal pero sí. es verdad que esos términos la evolución funciona lento porque necesita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 y las que no. Eh, no, con independencia de si el, el resultado era positivo o negativo o sea la discriminación era aparece eh, la aromaterapia dentro de la base de estudio científico sí basta lista no aparece basta otra no eh, esa fue la, la criba inicial no entre yo, blanco y negro onda es, es que de todas formas en ese informe si se ve eh, mm. se puede descubrir incluso que si nos tomamos un té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 Y vamos con más pistas Bueno, bueno, ¿cómo está la cosa? A ver, como hemos tenido muchísima temática vamos a recordar a nuestros oyentes las pistas del concurso Decíamos que teníamos una cantante famosa relacionada con el Festival de Eurovisión que antes de cantar en solitario formó parte de dos grupos musicales Hasta ahí la primera Y aquí va la segunda De quien se trata si además es actriz Empresaria y es famosa por sus llamativos y polémicos vídeos, las opciones que os dábamos son Celine Dion, Madonna y Olivia Newton-John. Tenéis que escribir al correo arrobaonda0.es o en Twitter almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál es vuestra apuesta de estas tres cantantes y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle de la Rosa de los Vientos. Así que venga rápidamente que estamos en Semana Santa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.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 Nuestro siguiente invitado es investigador del CSIC, acaba de publicar un libro titulado Los fósiles de nuestra evolución, en el editorial Ariel, él es Antonio Rosas, y muy buenas Antonio, ¿qué tal?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 tacadísimos los descubrimientos que se han producido al respecto en la península ibérica sí. pero se siguen produciendo eh, en lugares, eh en la Sierra de eh, muchos eh, sitios en donde se está muchos sitios en donde se está encontrando cosas muy importantes y las eh, huellas eh, que dejaron aquí nuestros ancestros están sirviendo mucho para construir ese inmenso puzzle del pasado. Sin duda sin duda eh, y además es un es un es...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 La quimera de otra vida De lo que no supiéramos expresar Del trapecio que ante la nada oscila. Todas las mañanas, eh, todas las mañanas se eh, me toca ver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 ...rondará el centenar... Sí, ya, ...y, y, y me, los dos ya, centenares ya, ya también... ...estamos hablando con una persona... ...que ha ganado casi 200 premios literarios... Eh, ...grandes, eh, pequeños, eh, medianos... ...es un auténtico... ...la literatura es eh, la vida... ...y la literatura está en todo... ...pero los grandes escritores... Eh, ...son los grandes eh, filósofos, ...los grandes pensadores... ...y su huella siempre quedará en el tiempo... ...lo que dejaron escrito... ...es importante para todas las generaciones...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 La república es de izquierdas, ¿no? La república es un concepto de izquierdas, pero entre 1931 y 1936 eh, hubo tres fases. La primera fue de izquierdas, fue eh, en la, en fin, la figura representativa de Azaña. La segunda, lo que se llama el bienio, eh, digamos... Eh,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 Por ti las más posibles las más posibles En onda cero, la rosa de los vientos en las rosas vientos sí. Esto es Onda Cero, os hemos eh, presentado en el programa de esta noche muchos temas, eh, muchos invitados, eh, pero también una incógnita. ¿El personaje oculto del día era...? Pues vamos con ello. Las tres cantantes, como comentaba, están relacionadas con el Festival de Eurovisión. Olivia Newton-John, que muchos de vosotros no os acordáis, y de hecho yo cuando he estado preparando el concurso me he quedado bastante alucinada, Participó en 1974, no sabía que hacía tantísimo. El mismo año en el que el grupo ABBA ganaba con su famosa canción Waterloo. Lo hizo representando a Reino Unido. ¿Y sabéis en qué puesto se quedó? Pues en cuarta posición. En 1988, quien participó fue Celine Dion. Ella lo hizo representando a Suiza. Cantaba en francés la canción... «Ne parte pas a moi», «No te vayas sin mí», y ganó el primer premio. Por tanto, ¿quién nos queda? Esto os estamos dando una primicia, porque es un corte que suena un poquito mal, pero es el nuevo disco de ella, de Madonna, Luis, Verónica, Ciccione, sí. ...habéis acertado... ...ella es la prota de nuestro concurso... ...¿y por qué Madonna es la prota?... ...pues porque ella en esta ocasión... ...no va a representar a ningún país en el Festival de Eurovisión... ...sino que lo que va a hacer es actuar por primera vez... ...en uno de los descansos de este festival... ...lo hará el próximo 18 de mayo... ...como os recordábamos... ...en la ciudad de Tel Aviv en Israel... ...la actuación de Madonna... ...va a costar alrededor de un millón de dólares... ¿Y quién la va a costear? Pues nada más y nada menos que el multimillonario canadiense Silver Adams, quien ha financiado eventos y conciertos a gran escala los últimos años, como una forma, según él, de apoyar a Israel y combatir los movimientos de boicoteo. De todos modos, ya veremos al final qué pasa, porque hay muchos músicos, entre ellos el cantante Roger Waters, de Pink Floyd, que están pidiendo que el festival de Eurovisión sea boicoteado. ...por motivos... ...de derechos humanos... ...así que Ay, nada... Yo, ...yo lo apoyo... ...firmemente... Y, ...y eso que... ...este año va a haber una cosa... ...que no sea una africada... ...en Eurovisión... ...el, el descanso... Eh, cuando intervenga Madonna Porque si ganó Celine Dion Bueno, pues es lógico que ganara Celine Dion eh, Porque nos ha estado machacando Los oídos eh, durante mucho tiempo Pues ha ganado Eurovisión Porque solo ganan Eurovisión Las cosas así, ¿no? ¿Te, acu ¿Te acuerdas de Titanic y no lo soportas? Oh, no, pues no lo soporto, y la pena es que eh, No se hundiera de verdad No... <risa> Con el Leonardo pues, de en su peor papel... Se, pasa que se me ha recordado, pero se, bueno... Celindion además canta fenomenal. Y en sí, cantés y en francés, le da igual. No sé si en, España, en español ya no tanto. <risa> que, que canta en chino. Y que, bueno, lo, de Madon, <risa> que lo, lo de Madonna seguro que va a ser espectacular. Bueno, Eso, si se consigue, celebrar y no hay problema. Bueno, ya sabéis, 18 de mayo. Quedan muchas cosas eh, por delante. En unos instantes estamos eh, también en Eureka con Don Martínez. Eh, vamos a hablar sobre animales, sobre cabras y eh, su relación con las personas. Y vamos a estar también eh, con Ana María Vázquez hoy en juicio a la historia. Y muchas cosas eh, que nos quedan todavía por delante. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El Círculo Secreto. Y en este círculo secreto nos sentamos en torno a uno de los objetos mágicos más buscados. Es un objeto de poder, es el Arca de la Alianza. Y hoy vamos a saber qué es, en dónde puede estar, si es que está en algún sitio y lo vamos a hacer aquí en el círculo secreto con Juan José Cefero, Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Bueno, Juanjo, en primer lugar, ¿qué es el Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza yo creo que está ya muy extendido dentro de la cultura popular a través de grandes películas ¿no? como la de Indiana Jones y básicamente la única fuente que tenemos de referencia sobre el Arca es el Antiguo Testamento y allí se nos cuenta que es una caja, una caja hecha con madera pero cubierta de oro siguiendo las instrucciones de Yahvé, que estaba pensada esa caja para guardar las tablas de la ley eh, de Moisés. Y formaba parte de lo que se denominaba el tabernáculo. El tabernáculo era un santuario portátil que llevaba el pueblo judío en su éxodo hacia la tierra prometida. Y como digo, es una de las partes. De hecho, de dentro de lo que es el tabernáculo, esta arca de la alianza va a ser el único de los objetos que luego va a acabar en el templo de Jerusalén y también eh, se supone que es un objeto aunque tú nos lo cuentas, ¿no? Eh, muy vinculado a la religión, muy vinculado, perdón, al cristianismo, a la Biblia, pero las eh, tradiciones sobre el Arca de la Alianza la encontramos en diferentes sitios. Sí, porque bueno, la, la cuestión es que como tú dices es un es un objeto que sale del Antiguo Testamento, es un objeto que que nace del judaísmo, es un objeto que además digamos de, aparte de esta finalidad eh, práctica esa finalidad eh, puramente funcional de guardar un objeto tan precioso como es eh, las tablas de la ley ¿no? los diez mandamientos también se supone que en él residía eh, la propia divinidad Y era una manera también de comunicarse con ella. Esto luego se ha trasladado no solamente del judaísmo, sino de todas aquellas religiones que, que dependen del Antiguo Testamento, como puede ser el caso pues del cristianismo, y es lo que hace que bueno, pues hoy en día también los cristianos persigan este objeto con gran interés y tratan de, de conocer cuál es su paradero. Y ahora bien, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad cuando hablamos en del Arca de la Alianza? Porque, no sé, ¿podemos creer que es un objeto que va a garrampas? Bueno, vamos a ver, el, el tema está en que ahí hay mucha polémica porque la única fuente que tenemos es el Antiguo Testamento y luego además dentro del Antiguo Testamento determinados libros de él porque tiene un gran recorrido, un gran protagonismo en determinadas partes, pero una vez que ya el Arca de la Alianza se supone que se instala en el templo, hay un momento dado dentro de esta fuente que desaparece. Y a partir de ahí no se sabe muy bien dónde dónde está. Tenemos una fuente posterior, por ejemplo, el libro segundo de los Macabeos, que nos dice que, que parece que finalmente, a través de la mención de un profeta, del profeta Jeremías, que el arca abandonó el templo de Jerusalén cuando se produjo la invasión de Babilónica, y dentro ese objeto acabó en un monte cercano, en una cueva, en el monte Nebo. El monte Nebo está ahora situado en Jordania, es un monte que ahora mismo hay allí también un santuario, una iglesia franciscana, pero se han hecho excavaciones alrededor y no se ha encontrado. Entonces, eh, está muy envuelta en la leyenda. Y, por supuesto, luego no solamente ahí También se comentó que podía haberse trasladado el Arca de la Alianza cuando la invasión romana eh, aparece también. Algunos la identifican dentro de lo que es el Arco de Tito en Roma y ahí aparece un objeto que algunos creen que puede ser el Arca de la Alianza, pero bueno, es, es bastante problemático. no Le, Digamos lo que es el análisis crítico, el análisis histórico... Eh, eh, lo que defiende es que realmente estamos ante un objeto bastante mítico como puede ser por ejemplo en el caso de la, de la saga artúrica cuando se habla de Excalibur y que realmente puede tener un pequeño pozo de verdad porque se han encontrado objetos parecidos en, en la arqueología eh, recipientes que se encargan de guardar determinados monolitos que representan a las divinidades y por lo tanto el Arca de la Alianza podría tener esa misión, representar un poco, encarnar o materializar La presencia de, de la divinidad de Yahvé en este caso, pero no está muy claro que realmente con todas las características, con todo el detalle, con todas las supuestas capacidades sobrenaturales que aparecen en la Biblia, realmente existiera como objeto histórico. En Etiopía, Juanjo, ¿quiénes veneran el Arca de, de la Alianza? ¿Y si un profano se quiere acercar, tiene posibilidad de, de ver aquello? Bueno, lo de, lo de Etiopía es, eh, es extraordinario, porque Etiopía yo creo que es uno de los países que acumula más, mmm, más eh, leyendas. Es un sitio que ahora mismo, bueno, más leyendas y más realidades. Es la cuna de la humanidad, o sea, allí tenemos eh, los eh, vestigios más antiguos del ser humano. Está la famosa, el famoso fósil de Lucy, de ese Australopithecus. Tenemos luego el tema de la reina de Saba, que está directamente relacionado con el Arca de la Alianza. Tenemos también el reino del de Juan. Y finalmente, eh, eh, a partir del siglo XIII, hay una dinastía, una dinastía medieval que trata de vincularse con Salomón y, se, y por los expertos se ha denominado la dinastía salomónica, y son los que, a partir de ese momento, empiezan a reclamar esta, esta estos reyes, empiezan a reclamar que ellos tienen las tablas de la ley. Y luego hay una evolución que en la cual se pasa de que tienen las tablas de la ley que, por supuesto, tienen estos objetos, por lo tanto, también van a tener el arca. Y hoy en día ...hay una capilla en la ciudad de Aksum... ...una capilla que se llama la Capilla de las Tablas... ...o la Capilla de Moisés... ...donde se supone que se guarda esta arca... Eh, ...además está custodiada por un guardián... Eh, ...un monje, un monje que consagra toda su vida a la oración... ...se habla de que dicen que solamente duerme dos horas al día... ...que, que bueno, que, que el resto del tiempo lo pasa rezando delante del arca... ...que ni siquiera la ve porque el arca está cubierta con una tela preciosa... ...come solamente una vez al día... Y antes de morir, poco antes de fallecer, cuando ya entiende que su, llegan sus últimos momentos, tiene un sueño en el cual ese sueño le revela quién va a ser su sucesor. Y él lo dice públicamente y entonces ya se elige a ese siguiente monje que pasará a ocupar su puesto una vez haya fallecido. Solamente él puede estar dentro de esta capilla, Eh, ni siquiera el patriarca de la comunidad, que sería el equivalente a nuestro arzobispo dentro del mundo católico, el patriarca de la ciudad de Axún puede acceder a ese recinto, no puede acceder nadie más. Todos los profanos, yo lo más cerca que he estado es justo al lado de la, de la verja, eh, de la capilla y nadie más puede verla y nadie más lo ha visto durante durante decenios, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que lo que rodea y esto que os estoy contando es lo que a mí me contó la gente de, del lugar. Lo que, que a ti te contaron porque acabas de estar ahí, ¿no? Sí, yo he estado diez días recorriendo Etiopía, he estado yendo un poco a los sitios más eh, simbólicos y uno de ellos es este, es Axum, ¿no? Donde está la iglesia de, de María de, de Sion, una catedral, y allí bueno pues todo gira en torno al arca ¿no? gira no solamente esto que os he contado sino un poco la historia de, de la ciudad algunas cuestiones también muy interesantes por ejemplo hay una gran eh, hay unos pilares eh, en, una, en una zona no muy conocida por los turistas hay unos pilares clavados cinco pilares que realmente son vestigios arqueológicos de un antiguo palacio porque aquí en Axum hubo un imperio en época antigua un, eh, lo que se llama la, la civilización axumita, Y hay un ya digo, solo los restos simplemente de un palacio eh, centenario y esos pilares ahora mismo se les ha dado una, una nueva inter interpretación y se consideran que son cinco pilares que realmente representan a cinco mujeres que en su momento intentaron robar el arca y quedaron petrificadas. Lo intentaron tres veces y a la tercera ya hay la divinidad Eh, trata un poco de, de sentar ejemplo para los demás, ¿no? para los demás incautos, y todo el mundo que pasa por esos pilares, es muy curioso observarlo, eh, se dedican a besar los diferentes pilares, a tocarlos también con la frente, incluso en alguno de ellos dejan unos alimentos, lo que se llama injera, que es un tipo de pan muy típico que se hace en Etiopía, pues lo dejan también un poco como ofrenda y se reverencian estos objetos. ¿no? Hay muchas leyendas en torno, ¿eh? por ejemplo, otra también muy curiosa, es que te comentan que tiene mucho miedo, por ejemplo, a que los israelíes, roben el arca, por todo lo que supone también dentro de la mitología israelí el hecho de que quien tenga el arca pues de alguna manera ya puede, tienen capacidad eh, el pueblo judío para construir de nuevo el templo y ya se acercaría al fin del mundo ¿no? y se acercaría al Mesías judío pues entonces te cuentan también la historia de que hubo una serie de turistas eh, israelíes que intentaron trepar por, por las, la verja que, que rodea eh, la capilla e intentaron acceder a, al interior de la capilla y fueron detenidos es muy curioso también porque esa verja Es la única zona de, de todo el recinto del santuario de Sion que tiene también una alambrada. O sea que realmente eh, lo protegen bastante bien contra todo tipo de, de curiosos o de gente que, que realmente pretenda robar el arca. Etiopía, un sitio en el que teóricamente según esa tradición se encuentra el arca y donde has grabado lo siguiente. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué es esto que estamos escuchando? Pues esto es el rito de, de oración, justo el, el, la capilla, como digo, es un edificio que está exento, es un edificio eh, independiente, y al lado está el monasterio donde residen todos los demás monjes. Eh, lo que estamos escuchando son los cantos, los himnos que rezan los, los monjes, y que lo rezan además, por lo menos en el tiempo que yo estuve, lo rezaban durante dos horas seguidas. Son diferentes salmos, eh, diferentes aleluyas. Eh, yo pude hacer una visita al interior del monasterio, allí me estuvieron enseñando eh, una serie de iconos, por ejemplo, unos muy interesantes donde aparecían los ángeles, no los arcángeles eh, Rafael y Gabriel, que se considera que son los guardianes del arca, pero sobre todo es muy, muy interesante ver este tipo de himno porque ellos, eh, como digo, es una, una devoción, una piedad que están expresando a través de estos himnos durante mucho tiempo, ¿no? Ya digo, horas y horas, y para ello, por ejemplo, utilizan también una especie de bastones para sujetarse, porque llega un tiempo en que ya, claro, eh, tienen fatiga, se produce una un cansancio y usan unos largos bastones con rematados su mango como si fuera una T para poderlos meter debajo de, del sobaco y sujetarse, ¿no? De, de tanto tiempo que dedican a, a la oración, ¿no? Entonces es todo una, una devoción, todo va girando en torno al arca y todo el rato que están comentando historias, leyendas, ¿no? curiosidades Eh, bueno, pues que ya digo que, que es sorprendente porque cuando vas a los textos más antiguos de esta cultura, de, de la civilización axumita, no te encuentras ninguna referencia al arca. Es algo que parece que nace en las fuentes a partir del siglo XIII. Como digo, se va deslizando al principio simplemente el tema de que esta monarquía tiene las tablas de la ley, pero poco a poco ha ido cogiendo auge el, el tema del arca y sobre todo ha tenido un gran impulso en los últimos años a través de la obra de, de Hancock, de Graham Hancock. Eh, donde él ha creado toda una especie también de análisis, de investigación muy, muy cuestionable, donde él vincula el tema del arca con, con templarios, con francmasones y cosas por el estilo, ¿no? que realmente no tiene demasiado fundamento histórico, pero sí que ha calado para, para popularizar un objeto que estaba ahí, eh, o supuestamente estaba ahí, y que le ha dado una publicidad universal. ¿no? Entonces ahora mismo hay gran parte del turismo de viajeros que, que si van ahora mismo a Xun, es para conocer este tipo de historia sobre el arca. ¿Y en qué otros sitios del planeta y del mundo se cree que puede estar el arca de la Alianza o se ha buscado? Bueno, pues como comentaba, está el monte Nebo, eh, por supuesto también lo tenemos en la propia, en el monte moría en, en Jerusalén, en lo que sería el, el muro de las lamentaciones. Ahí ha habido realmente intentos un poco rocambolescos por buscar el arca. Recuerdo uno de ellos que fue muy curioso, que incluso con la ayuda de un vidente, de, de un rabino, Eh, ...también intentaron localizar donde estaba el arca... Está, ...empezaron a, a excavar un túnel que todavía... ...si, si se visita el, eh, la zona del, del Mundo de las Lamentaciones... ...se puede encontrar la brecha... ...y hay un lugar marcado con una placa... ...donde se dice dónde puede, hacia dónde puede estar el Arca de la Alianza... ...y estos, eh, también un poco incautos... ...se dedicaron a excavar sin contar ningún tipo de permiso... Eh, ...hasta el punto de que dieron con una vía de agua... ...se empezó a inundar todo lo que era el, el túnel... ...que estaban excavando... Y es muy curioso porque eh, el área, los bomberos de esa zona son, son árabes, pertenecen a, a los palestinos. Y entonces, claro, tuvieron que entrar en una zona que es sagrada para los judíos y se, se generó un, realmente un problema diplomático bastante bastante gordo. ¿no? Por lo tanto, esa es otra de las localizaciones. También, por ejemplo, hay un sitio que, bueno, es curioso, hay una determinada tribu en Zimbabue que se atribuye también unos orígenes judíos y que considera que ellos también tienen el, el arca, ¿no? lo que pasa que bueno es una, una cuestión que también ha sido señalada por algunos antropólogos, por algunos etnólogos que han tomado noticia de, de esa posible existencia, pero no tiene mayor mayor fundamento. ¿no? Quizás lo que tiene ahora mismo más fuerza es toda la cuestión que, que comentábamos de Etiopía, es quizás el, el caso que donde sí que, como digo, hay hasta un guardián y el propio patriarca de la comunidad etíope incluso en declaraciones públicas que ha hecho Televisión, mantiene mucho la ambigüedad, diciendo que, bueno, no, no lo dice como positivamente que la tengan, pero tampoco lo niega, ¿no? Es muy muy curioso, ¿no? Pero eso serían principalmente lo, ahora mismo los centros donde se considera que, que puede estar el arca, o por lo menos que ellos mismos se reivindican como custodios del arca. ¿Harrison Ford la buscó bien? Harrison Ford hizo lo que, lo que pudo. Él la, buscó, <risa> él la buscó en Egipto. Es cierto que, por ejemplo, la historia de Etiopía, Eh, el, el arca se supone que claro baja por Etiopía, o sea, perdón, baja por el, por el Nilo. No eh, hay una, una la tradición de, de cómo llega a Etiopía es que mm, se supone que la reina de Saba viaja hasta, hasta Jerusalén, allí tiene relaciones carnales con Salomón, con el rey Salomón, la reina de Saba vuelve a Etiopía y tiene un hijo. El hijo, en un momento dado, cuando es adulto, quiere saber quién es su padre, quiere conocerlo en persona, va a Jerusalén, conoce efectivamente al rey Salomón. El rey Salomón le reconoce como su hijo porque le presenta un anillo que, que se llevó su madre, y e incluso el rey Salomón le ofrece que se quede allí en Jerusalén. Eh, este este hijo, el hijo de, de la reina de Asaba, decide que no, que prefiere volver a otra vez a Etiopía, y en la vuelta es cuando, acompañado de una serie de sacerdotes, ahí hay varias tradiciones diferentes, pero bueno, la idea es que se lleva el arca. Eh, Salomón le persigue, pero de alguna manera también entiende que eso puede ser un designo de Dios, el que se lleve el arca. Y en el tránsito, en el camino, desde Israel hasta Etiopía, van por Egipto. Y en Egipto una de las leyendas también dice que paran en la en Isla Elefantina, aunque todo esto también es una leyenda muy posterior, donde no hay ningún ningún documento histórico que lo avale. Por lo tanto, eh, ahí en ese punto sí que encontraríamos a Harrison Ford, encontraríamos un poco a Indiana Jones, y por qué él trataba de buscarla en Egipto. ¿no? Pero sería solamente por este débil argumento legendario el por qué se ubica en un momento dado en, en Egipto. ¿no? Como digo, luego, posteriormente, eh, el arca, según esta tradición, llegaría hasta Etiopía, y en Etiopía también tendría una serie de, de vicisitudes, de episodios muy curiosos. Por ejemplo, se habla de una guerra, eh, también en la Edad Media, entre una comunidad judía y los etíopes, y esa guerra se supone que también es por el arca. Hay una reina judía que se llama Judit o Gudit, depende también, ahí hay, hay diferentes traducciones, y esa, ese conflicto entre los etíopes cristianos y los judíos de la zona sería en principio por el arca. En ese momento el arca también habría sido puesta a salvo en un monasterio cerca del, del lago Tana, que también estaba próximo a las fuentes del Nilo y bueno, eso como digo es todo un, todo un poco una serie de tradiciones pero es muy curioso porque casi todo se está construyendo en tiempos relativamente modernos ¿no? las fuentes más antiguas de, que serían más próximas a, a los acontecimientos como estamos diciendo, no aparece nada de todo esto. Pero fíjate, tú has recordado y has mencionado a Solomón, la reina de Saba y si te pones a mirar tú como buen historiador, resulta que se pone en duda la existencia de si realmente Salomón existió de si realmente la reina de Saba existió, por lo tanto pues a saber si tuvieron ese hijo o no ¿Y tú crees que realmente un objeto como el Arca de la Alianza existe o existió? Yo creo que pudo existir algo, como comentaba un poco al principio, yo, sí que se han encontrado arqueológicamente estos receptáculos eh, como por, eh, altares portátiles que eran como cajas, a veces hechas de madera, a veces hechas de, de barro, donde se guardaban lo que se denominaban una especie de monolitos o betilos que representaban la, la encarnación, eran como los hogares... ...de los dioses, eso sí que se da mucho... ...en el mundo cananeo, en el mundo semita... ...aparecen ese tipo de objetos... ...entonces yo creo que algo de ese tipo... ...sí que pudo existir en, el, en la antigüedad... ...y fue lo que tomaron los escritores del Éxodo... ...tomaron ese tipo de tradición para luego adornándolo mucho no, y dentro del, del guión, que es toda la narración de esa parte del Antiguo Testamento, pues darle mayor protagonismo en, en el arca. ¿no? Yo digo que a mí me recuerda mucho lo que ocurre con, con Excalibur, por ejemplo, en el mundo artúrico. Existía, por ejemplo, una costumbre en los pueblos bárbaros que era rendir una especie de culto o veneración a, a, a la espada clavándola en la tierra. Y seguramente esa esa idea, esa costumbre, eh, también muy religiosa, muy mitológica, que existía en los pueblos bárbaros, luego fue adaptada para incorporarlo a la saga del rey Arturo con el tema de Scalibur. Bueno, pues seguramente puede tener un fondo de verdad el caso del Arca de la Alianza dentro de la historia de Moisés, pero ni mucho menos en todos los términos y en todas las capacidades sobrenaturales que aparece, que aparecen en la Biblia. ¿no? Ahí yo creo que ya nos metemos en un envoltorio muy, muy legendario. Pero has traído Quizá, y lo sabremos eh, pronto y nos lo contarás, eh, en un elbautorio, ese arca de la alianza de Etiopía, de donde acabas de llegar y donde hay más posibilidades de que ese símbolo y esa señal se encuentre ahí, ¿no? Sí, yo la tengo aquí y lo que pasa es que no puedo no puedo deciroslo porque claro, he hecho un juramento para impedir que... Que te la robe Claro, exactamente, tú fíjate, pero sí, sí la he traído, no, no, no hubo problema, la facturé sin ningún problema y nada, todo magnífico. O sea que sí, sí, la tengo aquí. Juanjo, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta, un abrazo. Mañana, hasta mañana. Adiós.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 Eureka Y como siempre aquí, la información científica, la información científica más ahí, curiosa, más llamativa, nos atrae en Eureka Mado Martínez, ¿Saben Mado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches aquí ensayando sonrisas. ¿Y ¿Sonrisas? Eh? ¿Por qué ensayas sonrisas? ¿Nos vas a hablar sobre eso hoy? Pues, pues sí, porque resulta que acaba de salir una investigación súper simpática que, que, que a mí me ha llamado mucho la atención y que además me daba un titular muy jugoso y que a los oyentes les va a encantar. Y es que... Eh, Si no eres feliz, no le gustan ni a las cabras. Eh, fíjate, eh, siempre pensamos en mirar fijamente a las cabras esa película. No, no, las cabras nos mirarán fijamente. Si somos felices, eh, si no, pasarán de nosotros. Sí, eh, bueno, ya había estudios eh, con animales, con perros, eh, caballos, que sabemos que distinguen las imágenes en el rostro humano, vamos a hablar de las cabras, vamos a hablar de ellas, eh, vamos a llegar a ese solomillo, pero antes te voy a hacer sufrir un poquito y voy a hacer sufrir un poquito a los oyentes antes de hablar de las cabras, porque quiero preguntarte si conoces a un caballo, ¿alguna vez has oído hablar de un caballo llamado Hans?, Eh, fíjate, no conozco a ese caballo, pero conozco cómo los caballos se pueden reír de nosotros sin sonreír, eh, no mueven eh, la boca para parecer que sonríen, pero se pueden reír de nosotros eh, porque leen nuestro pensamiento, leen absolutamente todo. Y los eh, caballos, bueno, esta historia lo demuestra, tienen una empatía extraordinaria y muy burlona de nosotros. La verdad es que son súper inteligentes. De hecho, este caballo Hans eh, estaba apodado como Clever Hans, que en inglés significa Hans el listo. Y bueno, pues imagínate, el campo, Berlín, 1904. Resulta que hay un caballo matemático, así como te lo cuento, un caballo que hacía cuentas, que desafió a los científicos y los llevaba de cabeza porque, bueno, eh, pertenecía a Wilhelm von Osten. Llegaron incluso a pensar que el caballo es que entendía a las personas cuando, cuando le hablaban porque lo que hacía era que, que, bueno, tú le pedías que hiciera un cálculo matemático y, oye, como una calculadora, el tío sumaba fracciones, contaba personas, reconocía imágenes, <risa> memorizaba el calendario, o sea, era una pasada, ¿no? Y, es fíjate, decir, que sí que entendía a las personas, eh, pero no como las personas entendían. <risa> claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Oscar Pans, eh, pues, le enviaron allí el Departamento de Psicología y todo esto para destapar el fraude, porque... Dicen, bueno, aquí tiene que haber un truco, ¿no? O, o algo, tiene que haber algo, le tienen que estar haciendo algo. Bueno, pues no había truco, pero eh, sí que descubrieron algo muy curioso y que hasta la fecha ha sido de gran valor e importancia, ¿no? Eh, Oscar empezó a hacer unas pruebas con, el, con este caballo y resulta que él se dio cuenta que cuando él, eh, él sabía la, la respuesta, eh, el que le preguntaba, a Oscar, el caballo también. Pero que cuando Oscar no sabía la respuesta... Pues el caballo tampoco la sabía, ¿no? Y Óscar decía, pero ¿cómo puede ser? Me lee la mente, <risa> ¿sabes? O sea, es como, ¿cómo? ¿Cómo está percibiendo él? ¿Cómo le estoy transmitiendo yo la, la, la respuesta al caballo? ¿Tiene telepatía o qué? O sea, estaba empeñado en que tenía que haber una señal del ambiente con la que él no había logrado no había log logrado dar, ¿no? Le hizo otra prueba, eh, en plan, vale, yo sé la respuesta, pero eh, le vendo los ojos al caballo. Pues entonces el caballo no la sabía, o sea, tenía que ver, tenía que ver a, a la persona que le estaba preguntando, ¿no? Y entonces, pues, lo que lo que descubrió es que el caballo reconocía las emociones y los rasgos involuntarios de la persona que le, que le pedía que hiciera el cálculo matemático, ¿no? Y, y, y adivinaba la respuesta por el tipo de actitud del que preguntaba. Pero tú fíjate, él se le pedía un cálculo matemático y entonces empezaba a, a dar coces en el suelo o apuntar a, a, a la ficha que tenía el resultado y entonces de lo que se dieron cuenta es de que cuando se le preguntaba eh, el que le preguntaba siempre asentía ligeramente con la cabeza ¿no? mirando a, a inconscientemente a, al suelo, a las patas y entonces él se daba cuenta de eso y sabía que tenía que empezar a contar <ríe> y empezaba a contar y además eh, bueno, conforme se acercaba a la respuesta correcta notaba que el que le había preguntado eh, le cambiaba la expresión del rostro y, y se ponía tenso, es decir, notaba una tensión que el que preguntaba no notaba, pero el caballo sí ¿no? y notaba también que se liberaba esa tensión eh, justo al llegar a la cifra correcta momento en el que él paraba ¿Eh? Fíjate, o sea, realmente así era como lo hacía. Era más listo de lo que creían, sobre todo, los, los tontos que experimentaban. Pues imagínate. Pues se estaba riendo mucho, ellos, eh. Claro, les costó muchísimo darse cuenta, pero al final se dieron cuenta de que era esto, de que todo estaba en los gestos, cosas que nosotros, a simple vista, los humanos no percibíamos, pero el caballo sí, los tenía súper calados. Y como nos tienen caladas eh, las cabras, eh, la investigación que nos comentabas, eh, que ahora vas a desarrollar eh, la información, nos habla precisamente del poder de la mente de las cabras y de lo que se está investigando y lo que se está descubriendo es asombroso. Sí, más que asombroso, super, super gracioso y súper simpático. Me encanta la noticia. Yo, además que mi padre siempre ha tenido cabritas y nos ha gustado mucho, además de ese hobby y tal, pues eh, son animales súper simpáticos, súper bondadosos, eh, muy especiales y, y bueno, el, el refrán ese de eres más asqueroso que una cabra se cumple a rajatabla, porque ¿Sí? como tú te estés comiendo una manzada y se la des a la cabra, no la quiere, ¿eh? Como <risa> esos, le hayas pegado al bocado tú dices... La manzana para ti. Tía, sí, encima es sibarita la cabra. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, bueno pues mira, resulta que, que, el, que la, la Universidad de Queen Mary de Londres ha hecho un, un experimento muy bonito, lo ha publicado en la revista Royal Society of Open Science y se han dado cuenta de que eh, las cabras diferencian expresiones faciales humanas y además prefieren estar con las que parecen felices, ¿no? igual que los perros y los caballos, también se había hecho algún estudio de este tipo, pero con las cabras pues era la primera vez que se hacía y lo han hecho de una forma muy sencilla. Lo que han hecho ha sido ponerle imágenes, dos tipos de imágenes, les ponían imágenes de gente con expresiones tristes, negativas o enfadados y les ponían imágenes de gente con expresiones alegres, positivas, felices, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que las cabras preferían eh, interactuar con las caras felices, se acercaban a ellas más confiadamente, las exploraban con sus hocicos y además es que pasaban el doble de tiempo más con ellas. Y este experimento lo, lo repitieron hasta cuatro veces. Claro, eh, este experimento se ha hecho en un santuario de Cups, donde hay 20 cabras que normalmente interactúan con, con seres humanos, la gente vaya a verlas, pues les dan golosinas y tal, y bueno, pues puede ser que ya sepan un poquito de qué va el, el rollo, ¿no? definitivamente las reconocen. Y lo que quieren hacer ahora es repetir este mismo experimento en un recinto de explotación ganadera para ver si, si sigue un poquito en, en la misma línea. Pero bueno, la conclusión, A mi juicio, de este es un poco en plan, no tan marquestión, sonrele a las cabras un poco, ¿no? Eh, fíjate, ahí, la película esa que todo el mundo conoce, el título, la he visto, los hombres que miraban fijamente a las cabras, eh, sí. seguramente las cabras no se dejado mirar fijamente porque decían, este es un infeliz, este no nos interesa bueno, de ahí se trae una lección muy importante ¿eh? que la Desde felicidad rosa, sí. es contagiosa y atada buen rollo, ¿no? pero imagínate se acercan a ti, interactúan más, pasan más tiempo contigo, es cositas de esas y bueno, también el año pasado hubo un experimento muy muy curioso de ovejas, que es un animal también muy muy curioso que, que, que sabemos que distinguen y recuerdan rostros de personas aunque nunca las hayan visto, simplemente en fotos, por ejemplo, de gente famosa, eh, yo que sé Barack Obama o Emma Watson las reconocen cuando las vuelven a ver y, y, y también muy curioso y también se acuerdan de los rostros de sus cuidadores y esta capacidad eh, solo la tenemos los humanos y los monos o sea, fíjate los caprinos eh, eh, <ríe> y los que pensamos eh, que eh, los eh, primates y nosotros somos eh, primates eh, somos más avanzados en algunas cosas y en algunas evidentemente lo somos pero seguramente nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta gracias a investigaciones eh, como esta que no todas las capacidades son propiedades de los primates eh, sino que están en la naturaleza y están por supuesto en todos los animales y sobre todo en algunos animales que han estado tan cerca del hombre no lo han aprendido mucho de nosotros eh, sino que nosotros tenemos que aprender mucho de ellos pues sí no fíjate esos cuervos que siempre recordaban ¿te acuerdas en una eureka y le hacían regalos a una niña y que, que, que le daba de comer y todo eso pues fíjate son actitudes bonitas y ¿Qué, qué podemos decir que a veces los animales son maleales más, más fieles que algunas personas no desde luego que sí mado durante todo este año y durante toda esta temporada la número 21 en la rosados Vientos, vamos a recorrer porque se hacen de forma continua y hay que experimentar hay que ver investigaciones científicas verdaderamente curiosas eh, como esta que nos enseña muchísimas cosas que se están descubriendo todos los días. Eh. La gente tendría que saberlo y lo transmitimos y lo contamos, eh. pero ¿cuántas eh, cosas se están aprendiendo en los últimos tiempos gracias a la ciencia? Eh? Y yo pienso que además que la ciencia no solamente son curiosidades que nos pueden llamar más o menos la atención o parecernos anecdóticas, sino que creo Que aparte de aportarnos todo ese conocimiento que nos aportan y enriquecernos como personas, pues también a veces nos ayudan a ser más felices, porque creo que el conocimiento combate la ignorancia, derriba barreras y realmente nos permite tener... ...una vida mejor cada día... ...y ya no digamos cuando hablamos de avances... ...en temas de oncología, cáncer... ...y cosas así, ¿no? Es que sí, realmente... Sí. ...nos hace la vida más feliz. Y cosas que nos cuentas en, demuestran... ...algo muy importante en la ciencia... ...y que tenemos que tener muy presente... ...la ciencia está demostrando... ...que las personas que experimentan... ...y tenemos que hacerlo todos... ...tienen mucha imaginación, hay que imaginar... ...hay que fantasear, hay que soñar... ...y la ciencia y los científicos lo están haciendo... ...lo tenemos que hacer todas las personas... Porque nos ayudará a vivir mejor, nos está ayudando a conocer mucho, pero nos ayudará la imaginación a conocer más cosas y a vivir mejor. Por supuesto, siempre. Hay experimentos que nos pueden parecer tontos, como este de las ovejas. Bueno, ¿y qué importa si aprenden o no aprenden? Reconocen o no reconocen. Oye, pues, pues nosotros los seres humanos tenemos algunas enfermedades, algunos síndromes que nos impiden también eh, tener un reconocimiento facial entre humanos y estos experimentos con animales luego se aplican y también tratan de, de explicar a través de ellos cómo podemos beneficiarnos para, para conseguir también resolver nuestras propias formas de ser, de sentir y Y de actuar. Mado Martínez, eh, muchísimas eh, gracias. Eh, nos eh, vemos dentro de tan solo unos días. Eh, creviente, ¿no? Y tengo unas ganas eh, tremendas de estar ahí. Y todos los oyentes eh, van a poder eh, conocer de cerca las rosas, los vientos y estar y disfrutar con Mado Martínez. Eh, Mado, muchas gracias. Un abrazo enorme. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Juicio a la historia. Una historia que nos dice que los papás tienen que ser hombres. Pero hay excepciones o supuestas excepciones, porque cuando hablamos de la papilla Juana, pues lo sabremos hoy. Si es verdad o es mentira y lo sabremos en los juicios a la historia con Ana María Vázquez hoy, profesora historiadora. Ana, muy buenas. Buenas noches, Carpe Diem. Aquí venimos de papisa, papisa Silvia, papisa Ana. Exactamente, que también las mujeres tienen que tener un hueco en la iglesia. Bueno, que sepáis que es mentira. ¿eh? Es decir, eh, es leyenda total y absoluta. Por lo menos hasta lo que llega... Por lo mi... menos por lo que se sabe, no es un mito, pero pues no es que no, es, no, se, no es se sabe nunca, porque mm. si resulta que si salen documentos antiguos y es una fuente histórica, es verdad, pero parece ser que las fuentes con las que se cuentan pues eh, son eh, son mentira. Uh -huh. En primer lugar, el Levítico 21:20 prohíbe el orden sacerdotal a los hombres no enteros. Y obviamente a las mujeres ya ni hablamos porque sabéis que ni existimos en el, en las sociedades antiguas, como no teníamos voto, no, vamos, no hemos votado hasta el año 1970 y algo por aquí, pero en el mundo antiguo no valían más que los que podían, eh, no volían, no tenían entidad política. Y una no preguntan ¿hombres no enteros se refiere a…? Que no tenían... Que no tenían su cosa, ¿no?, colgando. Eso. Y, eso. y eso, No tenían los pendentes. Jolines, y consideraban que un hombre no era entero por eso. O sea, hombre. los eunucos no podrían ser nunca. Es que eh, un hombre es un señor que tiene el sexo completo, tiene pendientes más ascendente. Sí. <risa> Claro, y que si no lo tienes, pues efectivamente eres, eres un eunuco y entonces no eres un hombre. Que son las posiciones y lo que la historia nos ha hecho. A mí dice, me ¿no? importa, un Pito, yo como lo, lo mío Nunca no mejor me entiendo dicho, de lo nuestro, efectivamente. Pero eh, el, el Levítico lo dice así, es decir, si no eh, eras un hombre completo, no podías acercarte a lo sagrado. ¿Por qué? Porque precisamente... Eh, es, existían cultos eh, en el mundo antiguo en el cual los sacerdotes estaban castrados y además se eviraban eh, personalmente los niños de 12 o 13 años en el 10 sanguin, sanguinis y eh, se dedicaban al culto de la grandiosa madre de Anatolia que es Cibeles, es el mito de Atis ¿no? un, pe, y eran los gali, que es como se llamaban esos estos sacerdotes evirados, vestidos de mujer, de, con altos coturnos, coturnos que era una especie como parecido a las drag queen de ahora, que ¿no? no quiero decir que todas las drag queen sean nombres hombres o tal, ¿no? sino que estoy hablando de lo que era en el mundo antiguo y un poco el, los símbolos externos de estos sacerdotes eran parecidos a, a las drag queen El caso es que la leyenda de de, de la, la papisa juana fue Pero se remonta mucho tiempo atrás eh, fue dada por cierta fue dada por cierta la leyenda hasta el siglo 16 porque además es muy curioso porque es, existen eh, sillas perforadas que se llaman eh, creo que son eh, se llaman sillas curiales y a propósito de estas sillas resulta que eh, se sitúa, a la papisa Juana entre el más o menos León IV, uh -huh. eh, que fue nombrado Papa el diecisiete de julio de los ochocientos cincuenta y cinco, y la elección de Benedicto III que se sitúa entre medias el papa Anastasio y hay más o menos un poco de descolocamiento de lo que son las listas de papas, con lo cual se, se puede meter, digamos, eh, la, eh, el inciso este de meter por medio alguien que podría ser eh, una mujer que eh, también se identifica con eh, el nombre de la autoritaria marocia que era la madre de Juan XI, que era una mujer que los tenía muy bien puestos y mandaba en el Vaticano en vez de mandar eh, su hijo solamente, y directamente se relaciona que puede ser este personaje el que dio lugar a la leyenda de Papisa. Uh -huh. Y también se habla de una cosa muy curiosa, y no sé si la hemos contado alguna vez, que son las inversiones rituales en Semana Santa, en los carnavales, que se hacía también en las Saturnales romanas, en el cual los... Eh, no sé qué eran las Saturnales, sí, cuando eh, los esclavos tomaban el papel de los amos y viceversa. Es decir, la inversión de sexos era también una forma... De, de disfrazarse que yo nunca he entendido lo, el gusto de los hombres por eh, disfrazarse de, de, mujeres, de mujeres, pero en fin ya sabéis que también es una de, uno de los mitos de, de disfrazarse para ligar los señores de, de uh -huh. enfermera o de disfrazarse de chica de la limpieza, ¿no? con el plumerito ese, claro, pues, bueno, en será. el caso de la papisa el de los rumores que hay es eso, que a lo mejor incluso pudiera haber sido una persona muy muy allegada como eh, asistente sí, personal sí. de, del Papa sí. León IV sí. y que iba de hombre, que lo que quería era estudiar y, y la única manera que tenía para conseguir unos estudios en condiciones era eh, hacerse pasar por hombre. Bueno, eso es le, lo que le pasa precisamente al... se llamaba Johannes Anglicus y era un monje ...que era, era una chica, ella me creo que era hija de, hija de un monje... ...y el padre la enseñaba, obviamente, ¿no?... ...y el problema que tuvo es que no pudo estudiar... ...porque estaba totalmente prohibido estudiar a las mujeres... ...con lo cual, pues, eh, tuvo que vestirse de hombre... ...tomó el nombre de Johannes Anglicus... ...nació cerca de Maguncia en el 822... ...viajó a Constantinopla y conoció a la emperatriz Teodora... Eh, ...estuvo también en Atenas y en la corte de Carlos el Calvo de Francia... ...llegó al Vaticano en 848 y como era muy lista, muy erudita o erudito... Eh, ...llegó a secretaria del Papa León IV y a la muerte de León IV... ...fue elegido Papa con el nombre de Benedicto III o Juan VIII... ...y en dos años... Tuvo un parto en mitad de una procesión, se puso de parto y ¿quién lo cuenta? Pues lo cuenta Jean de Mayí y fue lapidado y eh, por el gentío que estaba enfurecido. Luego también, eh, según Martín, el polaco eh, murió de parto, es decir, se conocen estas dos fuentes, con lo cual, si eran verdad o mentira, sí está la, la fuente histórica. Y es muy curioso que en, en la Catedral de Siena se conserva en los medallones, donde están todos los papas, un busto que pone Johannes eh, VIII, femina ex Anglia, es decir, que pensaban que eh, podía ser de, de Inglaterra, pero hay una cosa muy curiosa que está relacionada con lo que se llaman las seis eh, sillas estercorarias, como para hacer caca, ¿no? Es como si fuesen... Eh, hay una en el Museo Vaticano y lo curioso es que en San Juan de Letrán hay una eh, silla que yo me he sentado dos veces y no sabía que estaba hablando precisamente de esta famosa silla que está en el claustro de San Juan de Letrán. Hay otra, mucho más sencilla, que es de Pórfido, que está en el Museo Vaticano, y eh, fue el último que usó las tres sillas, fue el Papa León XIII, es decir, hay una silla extercoraria que es la de Letrán, y luego dos de Pórfido, y una de ellas la uh, robó Napoleón y está en el Museo de Lubro. Es decir, que no se sabe si son trozos de váteres, es decir, una letrina, una silla que Papa tuviese para, pues para poder hacer sus necesidades, si estaba en una procesión y el pobre hombre le daba un apretón, no bajarse de la silla gestatoria, ¿no? Y, o, efectivamente, si son adaptadas sillas de letrinas romanas, particulares porque las letrinas romanas en realidad eran todas seguidas, agujerito más agujerito más agujerito y entre caca y caca pues ligabas con el vecino, hablabas de política, que es muy curioso Fíjate, pero cuando se dice que el imperio romano sigue vivo en el Vaticano eh, sí es cierto que existe un puente en muchas cosas ¿eh? Sí, pero o, por ejemplo en lo que es la parafernaria, la utilización de sí, los sí. latines que ya lo han quitado Eh, lo que es la utilización de eh, los ritos, del de incienso, o sea, todo esto no es solamente eh, parte, parte de lo que es el imperio romano. Son las antiguas religiones que tenían todo esta parafernalia de eh, ocultación, ocultamiento, eh, como queráis decir, de eh, lo sagrado. Es decir, lo sagrado no puede estar eh, a la vista de, del gran público. En el templo de Salomón estaban las cortinas, el, el manto, el velo del templo, digamos. Eh, por ejemplo, el arca de la alianza no se podía tocar pues porque te quedabas frito. Uh -huh. De ahí viene la leyenda de que puede ser un condensador de alto voltaje. ¿no? Y eh, había que tocar la, eh, los levitas, me parece que son los que la llevan con la un calzado especial aislante y además tenían que estar purificados y toda esa parafernalia de las religiones antiguas, incluso la ocultación de lo que es el, el, el santa santorum que se conserva en la iglesia ortodoxa. que tiene eh, unos velos que se cierran en el momento de la, con, de la consagración, con lo cual si sí, se conserva toda, repito, la parafernalia de las grandes religiones antiguas. Por lo tanto, no podemos hacer un juicio de la historia sobre la papisa Juana, porque no existió la papisa Juana. Existe la leyenda, claro. y ¿de dónde viene esa leyenda? Liga con esa prohibición del Levítico de que los hombres no enteros no podían ser papas, con lo cual parece ser, parece ser, y por aquí tengo los datos que eh, lo han quitado los últimos papas, el hecho de que efectivamente tenían que palparles. Y tenían que que decir, se sentaban en la sillita y en mano. donde fuese y decían, duo sabes et benependentes. Es decir, tiene dos y además cuelgan perfectamente. <risa> con lo cual, lo de la frase en latín es eh, muy, muy divertida, pero es así, ¿no? Es decir, duo sabet, et benependentes. Con lo cual. Es entero y por tanto puede ser papa. Jolines. Ea, que te tocan. No, dice, no me toques. Bueno, no dijo el taco, que luego me riñen. <risa> Le hacen la revisión. Sí. Y si no tienes dos pendentes, pues no, pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, fíjate no, no, no, no, no, no, no, Papa por mis cojones. Eh, oh. <risa> <risa> Tú has dicho el taco, se pidió una claro Y que además sí. lo, lo de... Sela si, si estercolaria es precioso. O estercolaria. Eh, levanta a los que necesitan... A ver. Levanta a los necesitados del polvo Y a los pobres del estiércor Para que puedas sentarte con los príncipes Y ocupar el trono Salvo 112 Muy bien ¿Habéis visto qué bonito? Precioso Sí, es que los textos antiguos son maravillosos Ana María Vázquez Hoy Muchas gracias Igualmente, carpe diem. En Onda Cero La Rosa de los Vientos Respirar para sacar la voz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 Ya eres del fin del mundo con Javier Soyano, Javier, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, hermosos Hola, hola, te, ¿hago las maletas o, o qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago, Javier? Ahora, ahora te voy a contar, Ay, voy a contar. Dios mío. ahora que habéis venido de, verdad, de, eh? de, de vacaciones Sí, de sí, de Semana vacaciones, hemos si estado Y vuestras cosas, ahora a lo no mejor hay que salir huyendo de verdad eh, Pues yo tengo mi visión crítica de eso, ¿eh? Pero, vamos a hablar, vamos pero, pero, pero, a Pero vamos, vamos a A dar vamos a Dart, eso es, bueno como sabéis eh, eh, y que, el... que es dar, Dart cerrado, Dart, dart. Con, con la mano eso abierta es. no exacto <ríe>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 and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 Meteoritos como lo conocen los, los científicos. Entonces, con este eh, eh, meteorito, este sistema que eh, se acerca, no que vaya a impactar, mejor dicho, vamos a aclarar, que pasaría cerca o relativamente muy cerca de la Tierra en octubre de 2022. La NASA utiliza impacto esa palabra, claro, eh, pero quiere decir que, que pasa cerca, eh, cerca ese algo menos sí, eh, claro. la distancia que entre eh, la Tierra y Marte. Claro, exactamente. Hay eh, mucha distancia, ¿no?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 para que, eh, como prueba, sabiendo que Didimus no va a impactar directamente contra la Tierra, ya, pero, ya, pero pasa cerca. Ya pueden hacer bien los cálculos. Claro, entonces, <risa> de lo que se trata ver? es que si en el futuro realmente si sí hay algún meteorito que sí si, eh, eh, venga a impactar contra la Tierra y sobrepase ese escudo que, que supone la atmósfera y todavía tenga un volumen importante, ya se hayan hecho pruebas anteriormente para eh, eh, eh, eh, sobre desintegrar bueno? este este meteorito, este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 Es decir, es en el tiempo y en, en distancias siderales, ese mínimo impacto, ese mínimo eh, movimiento que ocasiona el impacto contra dinimumos, a la larga, en el tiempo y en esas distancias siderales, eh, desplazará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 que el último gran impacto de un meteorito sobre la Tierra fue 65 ah, sí. millones de años claro. y no pasa nada, podemos sobrevivir sobrevivir bueno, pues pues es el, que mi opinión ¿eh? el, el, el acuerdo se lo realizaron en 2015 la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 Eh, ya impactaría contra la luna de dimos para desviar esa esa trayectoria insistimos, DART D-A-R-T, -A -R -T, exactamente ¿Qué algunos que algunos eh, DART no, no, no, DART, D-A-R-T so, eh, todo lo que viene de ahí es un poquito animal. oscuro es, pero es, en este claro. caso es DART clarísimo, pues lo que AIM, la, la, la nave por parte de europea tenía eh, en ese acuerdo de 2015, tenía pactado eh, que llevaría a cabo, eh, iba a estudiar la fuerza del asteroide, las propiedades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 que lleva, que recorren estos asteroides, pues se convierten en una desviación lo suficientemente importante para que no impacte donde tenía previsto impactar. Eh, o sea, impactar, no es impactar, impactar, es rozar un poco mm, para que... yo eh, ellos, eh, ellos hablan de impactar. Sí, sí, impactar, pero o al sea, eh, bueno, fondo es, si va a seguir el mejorito claro, y va a haber un cambio, se roza un poquito para desviarlo. Claro. Eh, se provoca su desvío, ¿no?, en claro. cierto modo. Eh, ellos hablan... eh, Se van a poner en medio, que se veía por otro lado, y entonces eh, esos 4 este... eh, milímetros... Esos es medio, medio, medio,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 De, de objetivos como diseñar y todo esto está, creo que estamos en la fase B estamos en fase B de este proyecto y eh, está valorado está evaluado todo el proyecto en 250 millones de dólares ah, nada, nada. Nada, nada, ello, nada, bueno nada. pues en fin bueno la pregunta eh, es da igual en qué punto se impacte del didimo B o, o hay un punto exacto que les interesa más para hacer pues ese pues hasta destino? ahí no he llegado yo, claro, es. yo <risa> es que, que gracias, no hasta ahí no he Yo te puedo a, a, yo te puedo, a ver, no, eh, yo te puedo hablar qué se qué lo propulsar eh qué gasolina sí. Sí. lleva sí. Yo te ¿Qué voy en yo, los qué calculos? va a hacer minutos, bueno, cuántos eh minutos cuántos americanos va a a ver, vamos a ver yo te voy a hablar no, pero... como antiguo como como antiguo Luego te hago como malísimo jugador de billar en mi más revoltosa adolescencia que <ríe> voy a, a hablar como jugador malísimo jugador de sí, billar sí. sí supongo que depende Donde impacte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 Tengo y que, otra. En vez de desviarla, la impulsara claro. con más fuerza hacia la tierra. Tengo, otra, <risa> tengo, tengo otra. otra. El presupuesto cuánto es? 250 millones de euros. A 250 a ver. Millones, millones de dólares. Esta es muy importante. 250 millones. Dígame usted, a ver. A ver parece cual, que estoy aquí eso eso. Es algo así como una pasta. Ya puedes soltar sí, la pasta, Bruno, venga, suelta, que tienes mucha millones de personas que pueden comer.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 De de, bueno, de habla, en el caso de, es es de cubrir esta situación Y que esto funcionase Salvaría miles de mujeres Mi última pregunta Y la más importante Y la más importante verás, de este día ver, entre, entre, comillas, entre comillas entre comillas qué puñada eh, Bruce Willis ha dado su confirmación De que va a pintar el punto de Diana En el Didy Mosby Me que mandará algo Todo esto lo van a comandar desde la Tierra Con telescopios, con no sé qué Y luego posteriormente, a posteriori, va a haber una nave que se llama ERA, que es la que va a evaluar en tiempo posterior al impacto cómo va a funcionar y cómo ha funcionado, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Muy bien. Este, Javier este... Sevillano, muchas gracias. Nos, nos vemos mañana, ¿eh? Sí. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, lo que pasa y lo que ocurre en los cielos, y lo que puede ocurrir en la Tierra. Que, por cierto, esta semana... Ha habido una señal del fin del mundo terrible, apocalíptica, el incendio que ha consumido la catedral en París, en la catedral de Notre Dame. Ha quedado el esqueleto, gran parte de su interior ha sido consumido por las llamas, pero Notre Dame es historia, es arte, y la historia, la cultura y el arte resurgirá de las cenizas. Las imágenes han sido terribles, ¿eh? nunca vistas, casi parecía una película, algo irreal, una mentira, pero, por desgracia, era verdad. En Notre-Dame, la catedral de París se ha quemado. Sin embargo estará muy presente desde mañana mismo cuando comience a sonar la sintonía de la Rosa de los Vientos a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en la Comunidad de Canaria. Aquí estaremos de nuevo con todos vosotros la Rosa de los Vientos y por supuesto el recuerdo inmenso, fantástico, es un lugar extraordinario de Notre Dame. Aquí. Se ha resistido a dejar de desaparecer esta semana, pero el incendio, las llamas le han hecho bastante daño. Pero el daño no ha podido con ella, no ha podido con otra. Lo dicho, volvemos a mañana, la rosa los vientos se mañana a partir de la una y media de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí.